Tenía、eh, los ozones. Hay un planeta cercano, en、eh, peligros conocidos. O a uno lejano, que Shishimoki conocía, era más peligroso que el viaje. No l había de s d e、eh, Pasar una no c sé, y al final, y e c i d i e r o n Ir al planeta más cercano, peligros desconocidos. t í a pateta, pateta, tío, tío, tío, tío, tío, i í o